Otsaiak hogeita iru 23F 23F Otsaiak hogeita iru Zintzilik irratia kolpea emateko prest Zintzilik irratia kolpea emateko prest Adi egon Adi egon Sesetekoio Informatiboak Sintzilik irratia Aotzak zabaltzen Aztelenetik hostiralera erretegia Sintzilik irratiko saio informatiboa Beste komunikabideotan entzungo ez dituzun berriak Kontrainformatikoa. Agenda elkarisketak eta bar eta bar egunerokotasuna begiratzeko beste leio bat. Animatu eta parte hartu. Etorzaitez bisitan edo jarri gurekin harremanetan, Zure inguruan gertatu diren edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Erretegia! FinGleko ratiko saio informatikoa egunero hiluntzeko 8etatik aurrera. Errepikatena egoerbiko ordu batetan. Erretegia. Entzun eta parte hartu. 3bikoitza.fingle.net. FM EUN Oztiraleko erretegia entzuten alizara zintzilik irratian. Estamos aquí en la gela de ordenadores de la sociedad Bucagais en, en Castaño. Estamos aquí porque os vamos a hacer copartícipes de acción vecinal que tiene que ver más un poco con con todo esto de las nuevas tecnologías tiene más que ver pues un poco con Con comunicación horizontal Ya hace un año Hace un año se hablaba En la asamblea que se acaba de producir Aquí en la sociedad bucada Y se puso en marcha Un proyecto Wifi Un proyecto Wifi.net Y un proyecto que, que tenía que ver Pues con Diríamos con un modo de, de Comunicación eh, ...libre, neutro y sin ánimo de lucro una... creo que me queda alguna característica de las que sementaban que un poco que definen este este modo de, de comunicación que venía un poco como un, un testigo lanzado desde Cataluña lugar de origen por lo menos en la península de, de este proyecto de, de comunicación vecinal, comunicación desde abajo. Como os decía, estamos aquí en esta en esta guela en eh, de ordenadores de luca y tenemos la suerte de, de encontrarnos diríamos un poco con, con el alma mater de, de este de este proyecto que a la vez es un proyecto en el que participan pues cerca pues, creo no confundirme cerca de 40 vecinos eh, 40 usuarios si sí, desde luego lo que ha supuesto pues un poco toda la, la arquitectura el montaje en la diferentes casas, de antenas y tal pues se ha podido llevar adelante eh, gracias a esta persona, ella es eh, Aupa Román Arrasadion Bien, eh, he intentado un poco explicar el, lo, que, lo que este proyecto un poco se, se llevó adelante, me habré dejado algunas cosas, en la radio hemos tenido también noticias, porque en su día también pues a través de la charla, una charla la que se hizo y los primeros encuentros pues también fue una cosa que, que llamó la atención porque la radio pues también lo ve como un elemento interesante como medio como diríamos eh, herramienta de comunicación Bueno, Román, si te parece, ha transcurrido prácticamente un año, te decía Alma Mater, porque tú desde luego conoces, eres el que mejor conoces todos los entresijos y todos los trabajos que se han llevado adelante. Eh... ¿Cómo ves este este proyecto desde desde este punto inicial hace un año? Y hoy, pues diríamos, acabamos de realizar la, la primera asamblea general en el barrio, donde pues un poco ya queda prácticamente eh, constituida esta, esta asamblea Gastaño-Guifinec. Esas palabras para un poco ¿Cómo, cómo has visto este proceso? Bueno, eh, el proceso lo veo bien eh, Lo que es A lo largo de este año lo que hemos conseguido Ha sido instalar eh, Digamos la infraestructura básica que necesitábamos Para dar servicio A prácticamente cualquier vecino del barrio eh, Funcionamos De la siguiente manera Se coloca un supernodo eh, Esto es terminología de WIFINET Y vosotros lo vais a entender mejor si hablamos de un, repet, de un repetidor eh, Basta que se sepáis con un supernodo de repetidores lo mismo entonces eh, vamos a decir que en la sede de la sociedad eh, tenemos puesto eh, una serie de ordenadores con servidores web, etcétera eh, que son los que vamos a decir nos permiten lograr que los vecinos se comuniquen entre ellos y demás eh, desde el tejado de ese edificio enviamos una señal al repetidor y desde el repetidor enviamos señal a los tejados del barrio entonces cada, cada portal del barrio eh, entre todos los vecinos Los eh, han pagado del orden de 150 euros eh, para lo que son lo, tanto los costes de las antenas de repetidor como de la propia antena y el router que tiene cada uno en su portal. Y a partir de ahí eh, lo que tenemos es una red, una isla eh, que conecta a todos los vecinos del barrio. Y eh, queda pendiente el tema para futuro de ampliar eh, lo que es la cobertura a otras zonas del barrio. Estamos ya empezando a trabajar en ello y esperamos que en breve eh, sea posible eh, eh, conectarse a WIFINET, eh, a la isla de Gastaño, eh, prácticamente desde todo el pueblo. Más o menos esa es la idea. Eh, de todas maneras, eh, has comentado antes que la radio quería estar ahí y realmente me parece que eh, incluso eh, más importante que lo que es el tema de montar una infraestructura y demás es el tema de tener un medio de comunicación que es este, es el equivalente de tener una internet privada Para los que se apunten, eh, por tanto tiene una serie de ventajas, eh, como es eh, el tema de, de que tienes que vigilar lo que dices en un medio de comunicación, que aquí al no ser un medio público sino un medio privado, pues uno tiene mayor libertad. Entonces realmente me parecería muy importante que al final Sin Chilic pues, se pudiera escuchar vía WifiNet, y quien dice Sin Chilic dice otros medios de comunicación, tanto eh, audiovisuales como escritos bien, eh, estás hablando de un proyecto que igual a mucha gente pues le parece que, que hay que partir con unas bases vamos a decir de alfabetización eh, bajas, bajas por lo menos medias, que nos puedes decir cómo has visto tú un poco por lo menos te, te digo desde mi punto de vista yo creo que hemos andado con o que andamos con unos grados de alfabetización bajos y estos proyectos se pueden llevar adelante, desde luego con, sin la ayuda de una persona como como la tuya, pues eh, las dificultades son son mayores tardaríamos más tiempo y pero se puede llevar adelante Román Sí, eh, está claro que sí, eh, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que aquí el, el primer repetidor eh, no lo monté yo, lo montó una chica catalana que venía por aquí a hacer una ruta etcétera, eh, montando es, con ella este primer repetidor fue como vamos a decir, aprendimos aquí eh, porque yo también me he alfabetizado con esto eh, he ganado conocimientos Eh, después eh, el resto depende pues básicamente de la voluntad de la gente del barrio y ya dependerá de cómo la, la cosa en cada lugar la gente decida funcionar eh, aquí en el barrio los vecinos pues decidieron trabajar en Ausolán entonces quiere decir que hubo la voluntad y las ganas y al final el compromiso que se ha cumplido pues de que la gente aprendería a hacer cosas y así pues hoy en día tenemos gente que sale montar, a montar cables eh, o como me comentaba la chica catalana que nos punto primer supernodo que estuvo aquí ya de la semana pasada, ella me decía que le parecía increíble que aquí tuviéramos, literalmente dijo, mujeres de más de 40 años que saben configurar routers bueno, pues eh, realmente tampoco era tan difícil, ya nos preocupamos para eso, de hacer unos tutoriales en los que eh, pantalla a pantalla se enseña en qué botones hay que hacer clic y lo que hay que responder para tener eh, un, un, un nodo K0 funcionando, de tal manera que Por ejemplo, una persona que ahora mismo Quiera poner su casa o su portal entero Conectado a Wi-Fi Realmente tiene, eh, vamos a decir Los manuales disponibles para descargarlos En los que se le describe página, pantalla a pantalla En qué botones tiene que ir haciendo clic Para al final tener una conexión funcional a Wi-Fi Sin necesidad de pagarle un duro a nadie Bien, eh, esto... Esto, por ejemplo, podríamos pensar pues esto se, solo se puede dar dentro de, de software de software libre, es así. Bueno, la verdad es que la estructura de WifiNet Está montada con software libre Porque funciona mejor Y porque, vamos a decir, no hay problemas de licencias ni de precios Pero sobre todo porque funciona mejor Eso no quiere decir que una persona que tenga Windows No se pueda conectar Por supuesto que se puede conectar Hemos dicho antes que esto viene a ser Un clon de Internet Y todo lo que funciona en Internet funciona aquí Y mientras se respeten los estándares funcionará Es cierto que Windows no respeta tanto los estándares y es posible que haya gente que tenga más problemas eh, sin embargo los dos sistemas funcionan bien has hablado de un clon de internet nos puedes un poco explicar mejor esto un poco las prestaciones que, que se producen pues cuando cuando una, cuando uno está conectado a, a este a este gifinete tenemos hay una una página en principio del, del barrio que nos puedes decir y además de la conexión de internet y Vale, eh, primero vamos con la página del barrio eh, La página del barrio lo que hemos hecho ha sido poner un servidor de Drupal Trupol, que dicen por ahí los de California uh -huh. eh, Básicamente Lo que nos permite es, por ejemplo Tener en, en un solo sitio Integrado, pues el tema de blogs Noticias, foros, etcétera etcétera eh, En la cual pues Por ejemplo, nada impide que un vecino del barrio Decida ahora abrir, por ejemplo Un foro eh, sobre compostaje O sobre cultivo ecológico En las vueltas que se ponen en el barrio, etcétera, etcétera y, y sin necesidad De otra cosa, los vecinos estén ahí Intercambiando conocimientos o lo que sea eh, hay que decir que lo que es eh, una vez que yo he hecho la instalación del servidor la administración de la página es bastante más sencilla no necesita unos conocimientos especiales y es gente del barrio la que ha tomado las riendas de la página eh, es decir yo eh, eh, lo que es la página aparte de como usuario realmente la toco poco eso es lo primero y luego otra cosa que el otro tema que queda pendiente que es el de la conexión a internet pues sí es cierto los vecinos del barrio que eh, gracias a a esto eh, se ha puesto también eh, otro servidor diferente, un proxy que funciona como el portero de una discoteca, entonces si tú tienes entrada, al portero de la discoteca te deja pasar, y si no tienes entrada, no, eh, de la misma manera, eh, si tú tienes eh, un usuario y una contraseña para ese servidor proxy, puedes salir a internet, y si no la tienes, no entonces entonces Eh, los vecinos del barrio se han organizado, han montado una asociación y entonces el que paga la asamblea de la, aso de la asociación pues tiene un usuario del, del proxy para poder salir a internet y navegar en internet eh, pagando un precio eh, muy razonable eh, porque el, el gasto de la conexión se comparte. ...en este momento tenemos eh, simplemente una conexión... ...una de serie de de 50 megas... ...y hay 40 viviendas conectadas que no tienen ningún problema... ...también hay que señalar que por decisión en la asamblea... Eh, ...todo el tema de descargas P2P, el emule, el Ares, etcétera ...están capados, no van a funcionar... ...aquí se ha decidido que el que quiera andar descargando a saco... Eh, se pague su propia DSL... ...y que el, el proxy este es una cuestión que pone la gente del barrio... ...para que gente con pocos recursos... Se económicos tenga una manera pues de consultar su correo electrónico ver la prensa etcétera etcétera etcétera ese es el final del de, fin de que tiene el tener un proxy que dé acceso a internet en el barrio bien hemos dicho que un poco todo esto pues ha llegado diríamos a la asamblea general de hoy hoy sábado sábado 19 de, de enero y hacia dónde hacia dónde puede apuntar proyectos como como este o sabemos de proyectos que estén cercanos que tengan que ver con castaño giinet Bueno, eh, hombre, eh, es evidente que la primera cosa a hacer sería abrirse hacia retería y luego de ahí eh, abrirse hacia los pueblos vecinos. Eh, nosotros tenemos claro que permanecer aislados en una isla no es bueno, que lo mejor desde de, de este medio que estamos utilizando, eh, una red, es eh, lograr tener una conexión lo más amplia pues, a ser posible con todo el mundo, al estilo de como se tiene con internet. Y de hecho en Ipucua eh, el tema de wi se está desarrollando. entonces eh, Bueno, eh, tendría que el que tenga interés en... En, en conectar con WifiNet eh, Pues podría ponerse en contacto con nosotros en gastaño O directamente ver la página de WifiNet en, en la página oficial de WifiNet Que es sencillamente guifi.net Y metiendo esa dirección en un navegador Y apareceréis en la página Y podréis ir a ver los mapas de cobertura Y ver si vais a tener alguno cerca con el que podríais conectar Es muy importante para tener conexión Que desde vuestro tejado se vea el punto donde queréis conectar pues ya lo sabéis eh, Gifinet, Gifinet ya está de alguna manera aquí en el pueblo de, de rentería, es un proyecto que ya se ha puesto en marcha y ¿alguna invitación os queda igual, Román? no, ahora mismo no caigo no eh, Puede ser eh, El que esté interesado Aquí las villeras típicamente son los miércoles Así que podréis informaros en el book De cuando está prevista Una próxima reunión de WifiNet Y asomar por ella si os interesa Se puede entrar de todas maneras por fuera por internet Se puede entrar la gente a la, a la eh, web Aunque no tenga sí. eh, La web está accesible en la dirección maritsu.gastaño.eu son no, no. pues gracias por habernos prestado este tiempo de, de comunicación en este mundo de, de, en este barrio de comunicaciones bueno, ricasco, no? de gracias a vosotros ser Erretegia Egunero Zortzitan Erretegia Errepikapena Guardiko Ordu batean Erretegia Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza FM Eus. Eus.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 de Toulouse, donde estaban carcelados, pues le dan la libertad dentro de comisaría. La semana siguiente, pues, eh, se hizo un... se había convocado el juicio de esta edición, pero no llegan los papeles originales, pues se hizo una pequeña vistilla y el juicio pues se atrasó hasta el día 17 de enero, hasta el jueves pasado, en la corte de apel de Toulouse. Eh, se sí. decidió el 17, la semana pasada, que, bueno, que es lo que...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 Que, bueno, queda un caso esto y que, bueno, pues que tienen que deliberar y la sentencia la dará el próximo día, 31 de enero. 31 de enero. Entonces, el 31 de enero, puede, bueno, la, la verdad es que es una historia un poquito, ¿no?, Porque no puede estar en Francia, ahora está encarcelado en Francia, vamos, lo, lo encarcelaron en el momento en el que hagan la libertad en la misma comisaría, vamos, que es todo así como un... Sí, sí, sí, por... parece que no, le andan buscando todos en cuanto le tiene por la calle, pues le detienen dentro de comisaría, luego de esto ya, ya no sabemos qué. Y entonces el día 31 le darán la sentencia y, pues en el caso de que, bueno, la sentencia se la comunicará a los abogados, no es necesaria la presencia de él ahí el juzgado...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 ...en Autún... ...normalmente lo suelen confinar... ...lejos de la Muga... ...y este que es eh, Sarasol... ...a uno de Usurbir... ...pues me parece que son... ...650 kilómetros los que hay... ...de Escalería a Autún... momento que... suele ser... ...lejos de la Muga... ...y en caso de que lo extraditen... ...al Estado Español... ...aquí tiene más causas pendientes... ...hoy diría... ...sí, tiene una causa pendiente... ...del año 94... ...que casi igual está... ...hasta prescrito y todo... ...pero esa misma causa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 ...realizar una visita sobre las tres y media de la tarde... ...pensando que pues igual... ...en el paso a la primera hora de la mañana por juzgado... ...pues pasaría a media mañana o a última hora de la mañana... Eh, ...pues allí estuvimos esperando... ...la visita era sobre las tres y media... ...y pues estuvimos esperando pues desde las diez y media de la mañana... ...pues hasta las tres y media de la tarde... ...pues allí en un centro comercial de Toulouse... ...porque había temperaturas bajo lo ...estamos a bajo cero jueves pasado allí en Toulouse...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 Por tanto, la última vez que le viste hace dos semanas, ¿no? Estaréis... Yo hace dos semanas, pero bueno, eso le comentaron pues, a los dos amigos, nosotros estábamos esperando fuera, y le dicen pues, que no que no había visita porque él no había llegado. Eso fue lo que nos eh, dijeron el, el jueves, pues que no hay visita y que no se podía, pues le comentaron, oye, pues esperamos igual una hora, no, no, eh, como se ha la hora, no se pueden cambiar los no horarios de visita, y ya está, pero la sorpresa no es eso.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 Claro, te le decimos no, no, si como no estabas, como no te habían llevado, pues le pues dijeron que, que no había esto, y pues nada, nos hemos enterado de que él llevaba a ir a cárcel desde la diecinueve de la mañana. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, José, si no, bueno, seguiremos el caso de Zaday, pues, si él... al final de mes, al 31, a ver... Sí, el día 31, pues a ver qué pasa, bueno, y, y ya estaremos, bueno, ya os informaré Bien. De la, de, de la situación que hay aquí Vale, va, venga, pues cargaslo y ánimo Vale, subí Venga, hasta, venga. Ah. vamos a Ez musikalki bizi gara, errik moa bizitzen, hume iztrimaren ikara Gokromezua no batura erritik errira, bihotxaren barrenetik datorkure gultura Zabanduzura dimena duintasuna, zorguntza eta herriaren arteko batasuna laupadas, laupadas, laupadas, laupadas, laupadas, laupadas, laupadas, laupadas, Tau palas ta un para Tauupala Erretegia sintzilik irratearen saio informatiboa Egunero sortxitan Errepikapena eguardiko ordu batean Erretegia entzuneta parte hartu irubibikoitza.sintzilik.net FM Buenos días, entzule eh, gustio hoy, emengau de Berriro, eh, Xavi Crónica eta, bueno, dakau notizia batzuk eh, eh, Interi-Santiak. Eh. Eh, hoy ha habido, a las 11 de la mañana, había una rueda de prensa convocada por el colectivo Stop de Saucios. Como ya sabéis todos y, y muchos habréis eh, firmado, Durante estos meses pasados se ha ido recogiendo una ILP en torno a, pues, al problema de, de los desahucios. Eh, sobre todo, digamos, lo interesante de la, de la ILP es que ha servido para movilizar a, a mucha gente. En concreto, eh, a nivel de la comunidad autónoma vasca, eh, se, han recaudado, se han recogido 37.000 firmas, ...de las cuales eh, 27.000 eh, son del de Real de Guipuzcuano... Eh, ...lo cual, pues bueno, eh, da un, una buena cantidad de apoyo... ...y eh, en esta ILP sobre todo lo que se plantea... ...es una reforma de la ley hipotecaria... Eh, ...el tema del alquiler social... ...y por lo menos el tema de la adacción en pago... ...que para explicarlo en pocas palabras... Sobre todo lo que supondría que se aceptara la dación en pago es... ...que las personas desahuciadas, aunque perderían eh, la vivienda... ...lo que hubieran pagado de sus respectivos préstamos... ...pero por lo menos no arrastrarían las deudas... ...que se están arrastrando de por vida... ...que es, es un poco eh, el, lo que sería eh, en sí la de en pago... ...y luego eso, para que la gente no quede en la calle... ...lo que se complementa es con la reivindicación del alquiler social... ...es decir, que todas las personas que serían desahuciadas tendrían derecho a vivienda en alquiler social eh, público y eh, se, se exige que sea por un máximo del 30% de los ingresos que tenga cada cual es decir, si solo estás cobrando una IRG de 450 euros pues evidentemente pues sería el 30% de esos 450 euros si tienes un trabajo y te lo pagan bien y tal y cobras, pues yo que sé, por poner un ejemplo, 1.600 pues sería, pues digamos, un 30% de, del alquiler social, eh, del salario eso, eh, bueno, son datos que, que se han dado hoy en la rueda de prensa En principio, se, los datos a nivel de Guipúzcoa se valoran como muy positivos. Eh, los datos a nivel de Vizcaya no sa, no son tan tan positivos. Pero bueno, eh, eh, sobre todo agradecer a todos los que han dado su firma de apoyo. Eh, agradecer aún más eh, a, la, a la gente de los colectivos de, de Sautios... ...que ha estado poniendo mesas aquí y allá y en el otro sitio también... Y a todos los que han echado una mano, que lo han movido pues a través de sus empresas, comités, eh, delegados sindicales y demás. Pues bueno, Esquerricasco de Noy, Parterte Agaticta, bueno, esto, la ILP se presentará, creo que es exactamente este viernes. Se da una rueda de prensa a nivel, digamos, estatal. Eh, la rueda de prensa será en Barcelona porque... Mmm, de todos o de casi todos es sabidos que las plataformas de afectados por la, de, de, por la hipoteca y los colectivos esto de odios surgen de, de la ciudad condal que dice ¿no? de Barna eh, entonces pues bueno Carcelona eh, también Garcelona. Garcelona. y allí es donde donde se va a dar la rueda de prensa y bueno pues a nivel estatal eh, las cifras que, que os podemos trasladar que esto pues es de que se han recogido en torno a un millón de firmas lo cual pues quiere decir que, que bueno que ha habido una, una buena respuesta eh, hay mucha gente que, que defiende pues lo que hemos comentado la dacción en pago el alquiler social y sobre todo una reforma de la ley hipotecaria para que no beneficie tanto a los señores banqueros entonces pues bueno eh, con todo esto ya terminada la recogida de firmas y con eh, Eh, y previo digamos al debate y para calentar más y darles un toque a, a los políticos que al final son los que van a tener que, que decidir qué, qué cosas de la ley cambian o, o por qué están dispuestos a, a cambiar o qué es o qué es lo que ellos aportan ante el derrama que se está viviendo Pues eh, se ha hecho público también la, la convocatoria que aquí ya habíamos anunciado anteriormente de ma eh, manifestaciones a nivel de capital de provincia, eh, a nivel estatal. Entonces la concentración de Guipúzcoa es el día 16 de febrero a las 12 del mediodía en el bulevar de Donosti. Entonces pues bueno, animar a todo el mundo a que difunda la convocatoria ...y a que reserve, ya que hay tiempo, a que reserve un hueco en el calendario para acudir. Eh, siguiendo con el tema de los desahucios... Pues eh, también de casi todos es conocidos porque sobre todo nos toca bastante cerca, es la situación que está viviendo eh, el, la, fa, la familia de Lezo, que bueno, no es una familia, en realidad son, son dos, digamos, pero bueno, la familia de Lezo que están, eh, han sido primero en el 2009... ...fueron desahuciados de la casa que estaban eh, pagando la hipoteca... ...que era en propiedad... ...de ahí fueron desahuciados en el 2009... ...luego esta familia que vivían en Irún... ...Irún Ondarribi... ...no tengo ahí clarito... Eh, ...pero bueno, de la zona de Vidasoa... ...y eh, cuando fueron desahuciados de ahí... ...pues eh, terminaron viviendo de alquiler y en lezo... ...y ahora, eh, ante su situación de desempleo... Eh, cobrando alguno de los miembros una renta de garantía de inserción y tal, pues bueno, eh, no les llega para hacer frente al, al alquiler, eh, al, al pago del alquiler en la vivienda en la que vivían y también han sido desalojados y ahora se encuentran en la calle eh, viviendo pues en unas tiendas de campaña. Entonces, eh, el grupo taldea Aldea, eh, convoca a una concentración de apoyo y de denuncia de la situación y exigiendo soluciones. Eh, la convocatoria será el jueves 31 a las 7 de la tarde en el ayuntamiento en frente del ayuntamiento de Lezo. Eh, es una situación que entendemos que es alarmante y entendemos también de, desde el grupo Orso que eh, no desde las instituciones no, no se están aportando soluciones, ni que alivien mínimamente las situaciones, es decir, ni se les ha ofrecido un sitio donde poder ir, sino que lo que se les ofrece es que, que la familia vaya uno de los miembros a un sitio, otro a otro, otro a otro, otro a otro, con lo cual eh, simplemente desestructuran aún más la, la, la familia dentro de, la, de, de, de lo que ya tienen. Entonces, eh, sí que eh, desde los colectivos de Stop Desahucios, Y eh, viendo la, la inoperancia que hay desde las instituciones, eh, lo que sí se, se está tratando desde los colectivos, digamos, de esto de socio es potenciar el que las personas desahuciadas vuelvan en la medida de lo posible a las casas de las que han sido desalojadas porque, como pasa en el caso de estos vecinos de Lezo, eh, la casa de la que fueron desahuciados en el 2009 Sigue estando en manos de Caixa, de la inmobiliaria de CaixaBank, pero esa vivienda a día de hoy sigue cerrada y lleva cerrada pues desde el 2009. Es decir, eh, han echado a unas personas de, de su casa porque no pueden pagar y total que el piso está cerrado. ...y no lo utiliza nada... ...y entonces, eh, un, digamos, un lema que es de, de mucha gente ya a día de hoy... ...y que el Grupo Arso sí que hace suyo es... Eh, ...ninguna casa sin gente, ninguna gente sin casa... ...entonces entendemos que mmm, bueno que esta situación es dramática... ...y que hay que, que apoyar y movilizarnos... ...y eh, pues bueno, ya veremos si los afectados... ...pues se animan a, a dar el paso de ocupar su casa... ...para lo cual contarían con... ...con el apoyo y solidaridad... ...tanto de los colectivos de stop desahucios... Eh, ...Donosti, Bidasoa, Guipúzcoa en general... ...como de, del Grupo Arso... ...entonces pues bueno... ...recordar simplemente... ...jueves 31 a las 7 de la tarde... Eh, ...moverlo por las redes... ...hablarlo, comentarlo... ...porque sí que parece importante... ...que cuanto más gente estemos... Eh, ...mucho mejor... ...luego... Eh, ...dejando el tema de... ...de los desahucios en eh, la semana pasada comentamos cómo había una concentración de denuncia de, de la política de explotación infantil a cargo de, de determinadas empresas sobre todo del mundo textil entonces en concreto se había convocado una, una concentración en el buen pastor para acudir a denunciar pues a una de estas empresas y en principio pues bueno eh, pues se puede decir que es eh, Eh, como dicen, nacional y de las más más grandes, es decir, Inditex eh, más conocida como Zara eh, de la cual pues mucha gente pues ha comprado o tal, pues bueno, se denunció que, es, que el funcionamiento de esta empresa es con deslocalización, con talleres por todo el mundo y sobre todo que muchos de la gente que tienen haciéndoles su producción y su gran negocio pues son eh, jóvenes explotados niños explotados, entonces Eh, la acción se realizó a pesar del mal tiempo y tal eh, Por lo que nos han comentado los que participaron Estuvo animada, fue bonita Y eh, bueno, se entiende por lo menos desde la gente que participó Que hay que hacer acciones de, de este tipo Con eh, determinados tanto temas como empresas o, o demás Es decir, eh, vamos a señalar a, a los que están haciendo lo que están haciendo Y entonces, pues bueno, en principio, contentos. Eh, sí, eh, aún no está colgado en la red, pero sí que me han dicho que, que se grabó grabaron algunas imágenes de, de la acción. Entonces, eh, se colgará en, en la página del colectivo La Ilusión, ...y se rebotará por Facebook y así... ...pues igual desde el propio Facebook del Grupo Arso... ...o desde el Facebook del de colectivo La Ilusión... ...pues podréis acceder... ...o desde el propio... ...o desde las propias conexiones de Sin Chilic... ...se podrá acceder a, a ese vídeo... ...eh... ...pues bueno, para que... ...para que veáis cómo fue y... ...y a ver si os da gusanillo y os animáis a participar... ...en, en, en próximas acciones que haya de este tipo... ...y luego... ...eh... Eh, ...continuando con acciones de... Eh, ...iniciativas que está llevando el grupo orso Orsotaldea... Eh, ...para carnavales... Eh, ...se estaba preparando... ...hacer una... ...un tipo de parodia, de denuncia... ...pues de la situación... ...de toda la regresión que ha habido... ...pues ya sea en el mundo laboral... ...ya sea con las ayudas a... ...a las personas eh, discapacitadas... ...los recortes en sanidad... Eh, Por supuesto, el tema de eh, el, el agujero bancario, la, los miles de millones que, de dinero público, de dinero de los impuestos de todos que ha habido que meter a la banca, pues bueno, se está preparando desde el grupo una una parodia que en principio os voy a contar un poco de qué va la idea y sobre todo pensando en que os animéis a, a participar y a... Y a, y a participar, pues bueno, digamos de lo que os proponemos. La idea va más o menos en esta onda. Eh, nosotros entendemos que toda esta gente lo que son, es un son unos tiburones. Entonces, vamos a, a tratar de ponernos todos una careta de tiburón. Eh, luego, eh, completaremos la ropa vestidos de negro, porque son peor que, que la muerte estos tiburones. Y... Eh, Cada uno de los tiburones irá identificado con, con su nombre, digamos. Pues uno de los tiburones será Bankia, otro de los tiburones será Inditex, otro de los tiburones será Confebax, otro de los tiburones será Degui, la COE... Eh, pues digamos que, que varios, ¿no? Entonces, lo que se hará, se hará un, un paseillo y en determinados sitios que pues ya decidiremos se eh, hará una representación de lo que son las reuniones de esta gente y eh, se oirán pues las cosas que ellos piden eh, y un poco el lo que ellos traman en, en sus reuniones pues cuando se juntan ¿no? entonces un poco esta es la idea que, que tenemos entonces cualquiera que esté interesado en participar de la historia pues eh, que nos que se ponga en contacto con él eh, a través de email eh, grupo arso talaldea .com, eh, eh, comunicándonos que quiere participar de la historia pues para saber qué, qué número de gente vamos a estar y eh, porque hemos preparado caretas de tiburón y entonces pues bueno para saber si hay que preparar más o O, o tal y si alguien cree que se puede meter algún otro tipo de personaje o le parece interesante y bonito la historia y quiere aportar algo más pues porque yo que sé porque él trabaja en el mundo de, de, de la parodia o de esto pues oye eh, cualquiera con, con ganas y con ideas bienvenido sea la idea básica un poco es esta esta acción en principio está pensada para hacerla el día de sábado de carnaval y en principio pues eh, se baraja pues la hora digamos eh, entre las 5 de ahí para adelante cinco y media siete más o menos ese es el, el planteamiento no, que, que haciendo eh, Sí, aprovechando pues eso que el, esto, no vamos a digamos no vamos a ir en el desfile nosotros haremos un recorrido alternativo ah. pero eh, sí aprovechando el momento de pues eso de mucha gente en la calle y de esto porque bueno lo que se trata es de una acción de denuncia y pues eh, De, de, de visualizar y de, de explicar pues qué es lo que lo que está pasando porque claro, está pasando y hay una gran parte de la sociedad que parece que con ellos no va además en el carnaval también se dota de estos significados el carnaval es parodia de, de lo real decirlo, de, sí, siempre, siempre de ha sido manera siempre ha sido y bueno eh, para terminar la crónica como no podía ser menos pues eh, Eh, falta la receta y hoy la receta como no he tenido apenas tiempo de preparar <ríe> voy a dar una receta sencilla de para hacer en natillas es muy muy muy sencilla eh, para un litro de leche eh, que digamos que son como pues, seis buenas raciones eh, sería eh, un litro de leche unos 150 gramos de azúcar ...y las yemas de 8 huevos... Eh, ...un poquito de canela... ...calentamos la leche con, con la barrita de canela... ...y con una cortecita de limón... ...la dejamos hasta que hierve... ...cuando la tenemos hervida la, la, la apartamos... Eh, ...separamos las, las 8 claras y las 8 yemas... ...que es lo que vamos a utilizar de las claras... ...las juntamos con los 150 gramos de azúcar batimos un poco con la con la varilla y añadimos una cucharadita pequeña de, de digamos de café de harina la espolvoreamos y batimos un poco más con la batidora colocamos en el fuego añadimos la leche batimos un momento y removemos hasta que pegue un hervor de nuevo y así ya cogerá un puntillo de espesor guardarlo y en principio se puede tomar o templado o en frío en verano ...en frío es maravilloso... ...y en inviernito pues... ...que pues como estamos ahora... ...pues igual en templado hasta entran mejor... Eh, ...que os animéis a cocinarlas... ...a prepararlas... ...es un poste rico... ...que se hace con poco tiempo... ...y muy nutritivo... ...oneín... Eh, ...el grupo Arsot Aldea... ...se reúne los lunes... ...a las seis y media de la tarde... Es abierto, eh, cualquier persona que quiera participar, eh, venir, comentar algo, ayudar en una cosa o en otra, eh, que sepa que es esto es abierto. Nos juntamos eh, normalmente en la Sociedad Chincharrí a las seis y media de la tarde, cita en la Alameda, en su Mardillán, y en principio eh, es todos los lunes. Luego hay veces que por mor de calendario pues igual no se puede hacer o esto, pero en principio la convocatoria es para todos los lunes. Y eh, luego deciros que podéis seguir eh, las actividades del grupo, las informaciones que, que genera el grupo a través del perfil que tiene el, el grupo en Facebook, que simplemente entrando en Facebook y buscando Grupo Arsot Aldea eh, llegaréis a, a él. Eh, y para cualquier tipo de, de contacto que queráis eh, pa, para cualquier cosa poneros en contacto el, eh, el email es eh, grupo arzo hotmail.com eh, el que quiera participar bienvenido sea yo pero yo y bueno de las últimas cosechas han salido flores como esta cantidad y Estiraleco R.T. Guía, entzutenarizará sin ziliquirratian. Tenemos con nosotros a unos compañeros de Egoico Escola, Luis Mayóscar, ¿qué es eso? ¿Gabón? ¿Qué es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 Ya hay gente, estoy aquí en la comarca, ya si... Pues siempre los que ganamos o hemos ganado alguna vez, pues solemos ir de por aquí o alguna vez ha venido algún francés, viene gente de Andoain, pero bueno, es más, un poco por aquí Y bueno, un poco de pique ya hay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 Y, y eso yo creo que hubo tiene el conocimiento suficiente como para como para pues para dar respuestas a todas las preguntas que, que le vengan. Uh -huh. Pues me imagino que pueden ser preguntas tanto pues prácticas, esto es, oye, que yo planto en casa y tal y tal y el agua y el sol y lo otro y, y los abonos y otras pueden ser también un poquito pues con el rollo legal también, sí. a ver cómo está la sí, cosa, un año cuánto puedes a... tener, cuánto no, hemos y hemos tenido a barriuso, en una charla sobre el tema legal, el señor, mundialmente confío. Y, y nada, han sido muy interesantes, pero bueno Al final, lo mejor es Pues que la gente plantee sus preguntas, sus dudas Y pues intentaremos resolverlas lo mejor que se pueda Y nada, y luego un, Supongo que será una hora y media, ha sido una especie de coloquio Debate, o como queramos llamarlo Y pues luego se pasará Pues lo que es a la cata, tanto a un jurado Como Popular A la que todos todos estamos y todos está todo el mundo está invitado Y, y nada y, y eso, pues hasta Hasta la noche eh, Solemos encargar cena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 Es decir, que al que no. se bebe una caña, eh, es, sin más una caña, que se fuma un porro un porreta. Pues no, son lo mismo, son drogas que existen en la sociedad. un Alguien decide que unas legales, otras serán ilegales. Pero bueno, <risa> que le vamos a hacer? Intentar luchar por ello y igualizar todos al final y que el propia persona decida. Vamos a <risa> hablar, Luis Marta, Oscar.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 que ahí también hay otra lucha, ¿no? Patrocinadores sí, no, tal. Ah, pero bueno, que sepáis información que, que ah, este, este año... Pare... Este, este, pare... año se, este año <risa> se <risa> prueba ¿no? Y luego ya el año que viene, <risa> para el 14, no. ya veréis, a ver sí, qué tal, sí. Eso, si la experiencia es buena, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, todo apoyo es bueno y, y bueno, al final es un tira floja, ¿no? Algunos quieren comercializar, otros queremos eh, culturizar, pero bueno, también hay que encontrar un punto medio entre ellos.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 Hueco Escola tiene Facebook Hueco Escola si metes aparece ja, ja. y ahí pondrá la dirección o Eso más es. o menos uh -huh. vale si sí, sí, no la, la dirección es, es por si queréis saber es la raza baleta número 4 y está pues en su barrio de alto tirando del topo para arriba Y, y nada, y al final, pues es, es buscar y ya está Entre, entre y Orereta, ¿no? Entre Yartun y Rentería, ahí, ahí, sí. ahí está en sí, vez, ¿no? sí, bueno, no, en realidad es Pero bueno, ya sabemos cómo van estos pueblos Y que se entremezclan Como, como es grande, pues <risa> está más cerca de Rente Sí, eso sí, <risa> <risa> sí, eso sí. <risa> Vale, va, vamos, son dos Bueno, que salga todo bien vale, y es que, Venga, estoy ahí kin harremanetan jartzeko, Zitzirik bilddu Sindominio.net, Facebook.com marra edo twitter.ucom marra sintzilik Erretegian zuten ari zara, Zuralbisteak bidaltzeko sintzilik Edo behatzi lau iru, bosbi, saspi lau, zero, saspi telefonoa, Edo bestela, zatoz errategira gira. Otzaiak hogeita 23 F. 23 F. Otzaiak hogeita iru. Diaketai orkotu! irratia, kolpea emateko prest. Sicili queratia golpea Emateco Press A Diego A Diego Se siente el coño